Historias vividas de naufragios de lucha encendida, de tambores y una danza que no se apaga. turn nosotros piens cambora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 Es eh, verdad, y... yo digo, ¿sé yo aquí me no, no, gusta tanto el no, mar? O... No, no, eh, nos gusta <risas> el mar y aquí estamos escuchando como si estuviésemos en la orilla. Ah, Ceci Casco, entonces... por la otra oreja. Bien, voy a hacer. No, me hiciste pensamos en el mar, hay otra canción que menciona el mar. La que no, quieras. ¿no? Eh, vamos con transmutar entonces. <tose> În flore seca, slură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 and